Sí, Dios. por eso estamos más contentos, nosotros tenemos que seguir creci creciendo y creyendo en nosotros eh, el trabajo lo hacemos y lo tenemos que plasmar dentro del campo de juego, de local jugamos de una forma y hoy creo que jugamos al nivel de jugar de local así que estamos más contentos todavía, así que ahora descansar y... y, y... Y a seguir este lindo torneo. ¿Y por qué se dio? Es decir, se dio el triunfo de visitante. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los atributos que tuvieron para ganar esta tarde? Me parece que la mentalidad que salimos del primer minuto fue buena. No la habíamos tenido durante el torneo de visitante. Por ahí, eso es una forma de analizar, de ahora más, cómo tenemos que empezar los juegos. No todos los juegos se empiezan iguales, pero bueno. Estamos contentos por este triunfo y, y a ver las cosas que podemos rescatar de positivo para, para el próximo. Y, y debe haber mucho de positivo, además teniendo en cuenta que es un rival que enfrentan por, por primera vez en la temporada y que venía jugando muy bien. Sí, sí, bueno, hasta el último cuarto estaban ahí y, y nosotros haciendo un gran juego. imagínate si nosotros perdíamos un partido después de tres cuartos de haberlo jugado bien, ¿viste? Iba a ser un, un bajón, pero bueno, eh, se dio, pudimos defender muchísimo mejor, pudimos correr, pudimos hacer goles en otro ataque... Estamos muy contentos, hoy, hoy se dio varias cosas, eh, así que hay que aprovecharlo. ¿Y en medio de algunos rumores aportaron todos? Todos, todos, así que doblemente contentos por eso y a seguir trabajando porque queda mucho camino.